Karina Olivera, madre te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. A ver, Karina, ¿por dónde estás ahora? Estoy en el quinto piso. Ráudamente desde la ciudad de San Carlos vinimos hasta aquí, hasta el quinto piso. Nos vamos a alejar un poquito porque eh, hay colegas que están entrevistando a cada más gente en el quinto piso porque se acaba de firmar este convenio institucional entre eh, la Intendencia de Montevideo y AFE. Finalmente podemos charlar con Miguel Baxi, a quien le agradecemos el tiempo. Queremos que le cuente, Jorge, Ricardo y la audiencia, ¿en qué consiste justamente este convenio? Bueno, primeramente una alegría estar en contacto con ustedes. Buenos días. Y bueno, este es el primer paso que considero yo un paso importante dentro de, de los inicios de nuestra administración, que tiene que ver mucho con eh, algo que siempre nos pusimos como meta, eh, eh, el, el diputado del ERT, que era director de AFE eh, en el periodo anterior, al cual... Le agradezco personalmente y profundamente que fue el nexo que, que pudo generar todo este convenio. Eh, desde ese punto de vista, el objetivo es empezar eh, con proyectos de rehabilitación de estaciones eh, con un carácter eh, histórico pero turístico a la vez, eh, poner en funcionamiento eh, una línea de pasajeros turística que va a funcionar entre las estaciones de Garzón Y eh, José Ignacio, eh, como había comentado ya en prensa, eh, de infraestructura, de vías, eh, si bien requiere mantenimiento y arreglos, está eh, en condiciones de poder eh, prestar servicio a coches motores eh, para que puedan llevar turistas o las personas que quieran disfrutar de, de, de, del lugar. Así que, bueno, ese principio de es un trabajo muy interesante, eh, en lo cual le diré que más allá que como arquitecto y especialista en transporte ferroviario, y un apasionado de este modo de transporte, eh, vamos a trabajar muy en conjunto con los directores de obra de la Intendencia. Maxi, hoy se firma el convenio, ¿cuándo comenzarían las obras y de qué monto estamos hablando? Eh, bueno, las obras y los trabajos estarían, eh, por lo que tengo entendido, eh, iniciando inmediatamente en la zona de... de uh -huh. Eh, eh, de San Carlos, exactamente, discúlpenme, ando con, con tantos temas. En San Carlos va a haber un parque lineal, la, la estación va, va a estar en, en comodato y esa es la primera punta de trabajo dentro de, del proyecto que tenemos en conjunto. El tema de inversiones y montos eh, corre fundamentalmente por la Intendencia de Maldonado. Nosotros vamos a aportar nuestro patrimonio y, este, y nuestras propiedades y vehículos para para llevar adelante este proyecto. Jorge Ricardo, Bactilo se escucha. Sí, buen día, bienvenido. Buenos días. Eh, eh, la, la posibilidad de que este acuerdo siga creciendo, ¿existe en lo que tiene que ver con otras estaciones, no solamente del departamento de Maldonado, sino de otras partes del país? Sí, por supuesto. Eh, la política de, de, actual del directorio del ENTE, y en mi caso en particular es nosotros tenemos dentro de lo que es el patrimonio de la empresa, eh, sectores que son eh, operativos desde el punto de vista comercial y esos se van a seguir manteniendo desde el punto de vista comercial y tenemos parte de la red que no está operativa a la cual eh, queremos eh, revitalizarla. Creo que la, la, la mejor forma de, de poder renovar esa parte de infraestructura ferroviaria que no está en uso por razones comerciales es darle un nuevo fin, que es eh, histórico, museístico y turístico, como, como lo ha ideado y como lo está manejando hoy por hoy la, la Intendencia malonado Lo cual a nosotros nos dio una gran alegría la, la primera reunión que tuvimos y empezamos a trabajar eh, rápido en ese tema y estamos abiertos a que otras Intendencias del Interior eh, nos planteen eh, proyectos similares. Eh, buen día, mucho gusto Ricardo Almada, ¿cómo le va? Un gusto. Concretamente, este este contrato, convenio, eh, tipo de comodato con la Intendencia de Maldonado, ¿a qué estaciones se está incluyendo? Porque de este tema se está hablando y emitiendo comunicados hace como dos meses. Concretamente, ¿qué estaciones? Porque desde el límite con Canelones, que la primera es Estación La Sierra, al límite con Rocha hay un montón. ¿Cuáles incluye eh, este acuerdo? Va. Bueno, en principio, nuestros dos puntos de trabajo arrancan en un proyecto eh, turístico de, y de transporte Eh, para revitalizar material rodante antiguo, que es entre Garzón y José Ignacio, y, y después tenemos eh, el otro proyecto en San Carlos, que incluye la estación y un parque lineal. Ajá. Son dos proyectos que van por separado, en principio serían esas tres estaciones, pero lo que tiene que ver más que nada con un tema de museo, y con un tema de volver a revitalizar el transporte ferroviario, ya en este, de, en este sentido, desde el punto de vista turístico, incluye eh, las estaciones de Pueblo Garzón uh -huh. y de José Ignacio. Uh -huh. Por lo cual le venías comentando que ya hemos, este, eh, eh, ya hemos eh, eh, estudiado y hemos visto el estado de la infraestructura, y con poco arreglo eh, podríamos tenerla habilitada para poder dar ese servicio. Bien, gracias por esta charla, muy amable. No, un gusto, que pasen muy bien. Hasta Gracias luego. Gracias igualmente. Cerramos, nos reencontramos en un ratito. Dale, Karina. A ustedes, chao, chao. Chao. Frecuencia abierta.